Eh, sí, así es. Eh, somos un grupo de docentes, de docentes de grado, docentes de especialidad, directivos, pertenecientes a distintas escuelas, eh, hogares y rurales de la provincia, y eh, el sindicato ya está conformado. Ah, bien, ¿Sí? bien, bien. <ríe> bueno, está ya bien. Está, ya estamos en funcionamiento. Bien. Eh, ¿Y por qué? A ver, ¿por qué esto? Mira, en realidad nosotros venimos desde hace muchos años eh, con algunas problemáticas puntuales que hacen a la modalidad y, y bueno, venimos luchando y venimos pidiendo y gestionando y la verdad que hasta la fecha no hemos encontrado un resultado positivo, seguimos con los mismos problemas agudizados tal vez más después de una pandemia, ¿no? Claro. Entonces, eh, bueno, era necesario poder eh, unirnos y organizarnos para para pelear por eh, cuestiones que atañen a, a la modalidad y, y que tocan muy de cerca eh, a cada una de las escuelas que conformamos este nuevo sindicato. Claro. Eh, Ana, ¿ustedes estaban en UTELPA? Eh, no todos estamos, no, no todos, no todos, no, Bien. no. En Pero... realidad nosotros, eh, la idea es eh, poder eh, poner en, en una mesa de diálogo todas estas problemáticas y poder ir eh, encontrándoles una solución. Obviamente que hemos pedido eh, a través de notas, como corresponde, hemos pedido audiencia con el señor gobernador y el señor ministro de Educación de la provincia, como corresponde para poder hablar con ellos, para que nos conozcan y presentarles nuestras propuestas también. Claro, pero yo te, te consulto, Ana, cuando vos decís que no, no lograban eh, que se discutan los reclamos que tiene el sector, digo eh, ¿ustedes sí. lo canalizaban a través de UTELPA o, o de forma individual antes? Eh, mira lo hemos canalizado de todas las maneras mm, posibles. Bien. Lo hemos canalizado a través de, de, de, de reuniones, eh, de pedidos, de pedidos de ayuda, no sí. este en lo personal he estado eh, muchas veces eh, sentada eh, eh, en el Ministerio de Educación conversando con autoridades sobre el futuro de nuestra escuela. Mm. sí Pero en la misma situación en la que está la escuela de Ojeda están muchas escuelas hogares de la provincia. Es por eso que unimos fuerzas para poder... Eh, Plantear estas cuestiones y visibilizar que hay una problemática que viene se viene dando desde hace muchos años y con la cual queremos eh, encontrarle una solución. ¿Y cuál es esa problemática? Por ejemplo, son muchas, ¿eh? pero no. bueno, por ejemplo, la que, la, la, la que más eh, nos afecta es eh, el cierre de la escuela. Ah. Vos sabés que en esta época quedarse sin trabajo es bastante complicado, ¿no es cierto?, entonces aquel maestro que decidió eh trabajar en la modalidad hogar eh está todos los años pendiente de si al año siguiente tendrá o no tendrá cargo porque los cargos eh, se dan de acuerdo a la matrícula que tiene la escuela y las escuelas desde hace un tiempo se han quedado sin matrícula sí uh -huh. cada vez son eh, menos los chicos que que permiten eh como ingreso a las escuelas hogares hay un Hay una reglamentación que habla de eso sobre la matriculación ah, de alumnos no, no que es que no escuelas. es que no es que no hay este alumnos o estudiantes sino que hay una reglamentación que impide que, que ingresen Ah mira no sabía eso sí. bueno la gente eso no lo sabe claro es más cuando la familia una familia viene a, a tu escuela a inscribir sus hijos porque quieren eh, la modalidad hogar por un montón de situaciones generalmente es un, un contexto complicado, más al día de hoy pensando en toda esta eh, situación económica que ha quedado de, de pospandemia. Claro. Las familias desconocen que no es el directivo que decide si, si sí o si no, si ingresa o no. No, hay una reglamentación eh, específica sobre ese tema y uno lo que hace es, con toda la planilla de ingresos, someterla al análisis de las autoridades y generalmente desde allá siempre la respuesta es no entonces eh, con ese con ese motivo eh, las escuelas se están vaciando y si no tenemos alumnos no tenemos trabajo claro. eh, entonces hubo... eh, eso es complicado claro. es complicar Ana hubo cierres de escuelas en los últimos años de Sí, por vocales? supuesto alerta, sabes cuál fue la alerta nuestro para para que vos te des idea de por qué hoy estamos nosotros convocados en esto. A ver. Eh, la última escuela fue la la de Colonia San José. También se cerró ah. la pastorilla hace varios años atrás. Mm. Pero la última, antes de pandemia, fue la de Colonia San José. Y ahí pegamos el alerta a todas las escuelas porque dijimos, listo, todas vamos por el mismo camino. Ah. No todas, todas, todas, porque sí. hay escuelas que tienen gran cantidad de alumnos, pero... Eh, hay un grupo de escuelas que, que sí estamos en riesgo, como es el caso de la nuestra. Claro. Eh, Ana, ¿cuántas escuelas hay rurales eh, y hogares en la provincia de La Pampa? mira escuelas hogares somos eh, 24 los que quedamos, de las 26 que tenía la provincia. Sí, 24. Bien. Y me, me decís que desde hace años la matrícula se viene reduciendo en todas. Sí, ah. exactamente nosotros todos los años presentamos alumnos para para ingreso no es que no sea la voluntad nuestra no tener alumnos eh, es lo que más queremos es tener las aulas con con los chicos y que y, y, bueno es el sentido de poder eh, trabajar no eh, en lo que uno estudió y para lo que uno se formó y sabemos también que eh, eh, la educación que se brinda en este momento en las escuelas hogares de la provincia es muy buena es de muy buena calidad, porque, ¿sabes que apunta a, a una educación integral, a una educación de calidad, eh, hay materias especiales, hay talleres, entonces el chico que pasa por la escuela hogar sale muy preparado, eh, y sabemos que son familias que tienen un contexto muy particular, y que en realidad les hace falta tener el contexto y la contención eh, de un de un lugar de formación como lo es eh, la Escuela Hogar en la Provincia de La Pau. Ana, eh, yo te insisto con, con, con, con el gremio UTELPA, eh, se han puesto en comunicación con ustedes, ustedes les avisaron que iba a pasar esto, que si, que algunas eh, afiliadas y afiliados se iban a ir de ahí, eh, ¿no hubo forma de que se canalicen a través de UTELPA los, los reclamos de ustedes? Mira, nosotros eh, desde las distintas escuelas, sí. eh, no te puedo hablar por el resto de las escuelas, acá Bien. lo que te voy a decir es a título personal. Bien. Desde hace muchísimos años que venimos insistiendo con el tema. Ah. Ah. Eh, se hizo reun, se hizo una reunión, dos reuniones se hicieron. Eh, si no recuerdo mal en el 2018 donde junto con la UTELPA se eh, Nos encontramos todas las escuelas hogares y planteamos ahí todas las problemáticas que teníamos en ese momento. Eh, cantidad de docentes, recursos, infraestructura, el diseño curricular de educación agraria, eh, la necesidad de eh, poder destrabar esa matriculación de alumnos. Eh, hay problemáticas puntuales eh, de del límite con otras provincias, por ejemplo, no te dejan ingresar chicos que sean de otra provincia, pero a lo mejor la escuela está justo enclavada cerca del límite, entonces ese chico, en lugar de venir a tu escuela, que está, no sé, a, a 15 kilómetros, tiene que movilizarse a otra escuela que está a 100 kilómetros. Claro, sí, La Pampa tiene mucha frontera y, bueno... Sí, pasa por eso, esto que, sí, que decís. sí, hay muchas sí. problemáticas, mm. muchas. Mm. Pero créeme que hemos eh, agotado... Eh, todas las instancias de, de poder eh, reclamar y pedir eh, que nos den ayuda para poder eh, solucionar todo lo que nos pasa. Ana, eh, me, la verdad sí. que debido a, a, a esto, ¿no? que, a Premia, que, que es el, el puesto de trabajo de cada uno, y la tristeza que da, porque hay que hablar de esto también, la tristeza que da ver las aulas despobladas o con tan poquitos alumnos, ver que van egresando y que no hay manera de recuperar la, la matrícula de los chicos que egresan. Eh, la calidad de docentes que tienen las escuelas hogares eh, es enorme, porque no es cualquier maestro. El, el maestro de escuela hogar tiene otro perfil. Es un maestro que se queda hasta las 3 de la tarde, después descansa un rato, a las 8 de la tarde to toma el turno y recién lo entrega al otro día a las 8 de la mañana, donde se puso también el delantal para volver al, al aula. Entonces, eh, la atención que nosotros damos a los chicos es integral. Nos dedicamos a, a, a la parte de salud, por ejemplo, que tengan los controles, los chicos tengan el control que tienen que tener, eh, como cualquier chico en su casa, las vacunas, eh, el dentista, no eh, un montón de, de situaciones que nosotros las atendemos como parte, conformando parte del hogar. ¿no? por por algo se llama escuela hogar. Sí, sí, sí. Entonces, ese chico ingresa al aula a las 8 de la mañana eh, preparado de otra manera, predispuesto de otra manera porque está sin ninguna preocupación y sin ninguna complicación, ¿no? Ah. Este eh, eh, distinto es de aquel chico que tiene vulneración de derechos pero que nadie lo atiende y que va cuando puede a la escuela. Fíjate ah. vos lo que te estoy diciendo. Sí, sí, sí. Ahí eh. tenés ahí tenés la razón y el motivo por el cual nuestra lucha Es, es genuina y, y consideramos que hay muchos chicos que podrían estar disfrutando de los espacios de las escuelas hogares y eh, de la propuesta pedagógica que nosotros tenemos eh, actualmente en vigencia. Claro. Eh, Ana, y en el arranque decías que ya enviaron notas al gobierno provincial, bueno al, al gobernador sí, sí. Y, a, y al Ministerio de Educación, al ministro, sí. eh, para mantener un, una reunión, una audiencia. ¿Esto cuándo lo hicieron sí. y si ya tuvieron respuestas? La semana pasada, pero mm. todavía no hemos obtenido respuesta. Ah, bien, bien, bien, bien. bueno. Y vos eh, tenés cargo ya en el sindicato, ¿sos secretaria junta o la general? Sí, sí, sí, sí, ah, secretaria, secretaria el, junta. Secretaria eh, Claro, secretario general es Bruno, César Bruno Paoli, del gobernador Dubán. Bien. En esa comisión directiva eh, hay maestros eh, de distintas localidades de, de, de, de la provincia. Bien donde están enclavadas las escuelas hogares. Bueno, bueno Ana, eh, la presentación oficial sería acá en Kermés del, de, <risa> bueno, del sindicato. Bueno. Eh, <risa> te estaremos eh, consultando seguramente eh, si obtienen la respuesta o no eh, de parte del y gobierno. seguramente nosotros ¿eh? vamos a necesitar de ustedes para irles informando cómo, cómo va el tránsito de toda de toda esta cuestión. Bien, porque es, es cierre de ciclo y va a iniciar el próximo y siempre hay algún ruido eh, de que se cierre en escuela. Eh, esperemos sí. que no. Sí, sí, es lo que, sí. mira. Sí. Eh, se ha hablado tanto entre el lunes, ayer y hoy sobre sobre este nuevo sindicato y digo que que, que no no no no queremos que se distorsione eh, esto. Eh, yo tengo un cargo titular Eh, mi jubilación está próxima está próxima a salir eh, no sé si el año que viene o el próximo pero hay que ponerse en el lugar de los compañeros que, que son eh, suplentes y que todos los años dicen Ana, ¿qué va a pasar con mi cargo el año que viene? Sí. Sí. entonces tenés eh, hombres y mujeres docentes, profesores que son sostén de familia y que por alguna razón decidieron trabajar en tus pueblos por alguna razón decidieron esta modalidad. Y te parte el alma decirles, no sé qué va a pasar, no sé, uno está esperando todos los fines de año a ver cuándo ingresan por la puerta con un acta de cierre, ¿entendés? Gracias. Entonces muy triste, muy lamentable eso. No debería pasar. Bien, Ana, muchísimas gracias eh, por estos minutos con que eh, eh, bueno, habéis. Un saludo. Muchísimas gracias. Bien. Hasta ah. luego.